Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Desde la mesa intersindical exigen una actualización en las asignaciones por hijos y la ayuda escolar. Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, celebró la cláusula gatillo, pero sostuvo que es necesario actualizar los montos ya que están congelados Desde 2018. Hemos tenido una reunión previa este, digamos, eh, con el gobierno y ahora vamos a una reunión en la, en la primera sema, ya más oficial en el, la primera semana del mes de febrero, esa es la idea, este, donde se va a discutir dos cosas. Un, por, por un lado, la, el incremento de la ayuda escolar. Y por otro lado, el incremento de las asignaciones familiares, especialmente por hijo y por familia, numerosa, lo ¿no? que ha quedado atrás. El año pasado no hemos tenido una, una actualización y pretendemos que este año este, se haga. ¿no? Uh -huh. Y nosotros queremos una actualización que contemple la inflación del de año pasado más este, la del 2018, porque está congelada desde hace dos años. Bien, o no un 100%. 100%. Durante, exactamente, más o menos un 100%. El presidente de Comuna, Hugo Muleiro, brindó su columna habitual sobre las editoriales de los medios dominantes del país. En esta oportunidad analizó la utilización política del aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Lo curioso es que es un gran esfuerzo editorial porque se mantuvo tres o cuatro días continuados. Clarín, en la Nación, en Icobay y en los medios que son, de alguna manera, eh, aliados o dependientes o, o satélites de estos, de estos grupos. Pero en las columnas de opinión del domingo, que se supone que es el espacio de opinión más importante que, que un diario puede tener, este, ninguno de los columnistas principales de Clarín o de La Nación e incluso los de Infobae se dedicaron a la, al análisis, digamos, del de tema Nisman. Se, el, ese gran esfuerzo editorial hecho en los días anteriores eh, ya fuera abandonado, en todo caso no había dado eh, los resultados esperados y por lo tanto cambian de rumbo, pero es llamativo que después de, todo, de toda una sucesión de días en la que estos medios insistieron, está, insistieron tanto en un tema, abruptamente sus, sus columnistas principales en las ediciones de, de ayer lo, lo abandonaron Lautaro Sánchez, baterista de que esto que el otro, celebró en Radio Quermes la consagración de la banda en el pre skin La Pampa El 8 de febrero tocarán en Cosquín Rock 2020 y compartirán escenario con dos minutos, entre otras bandas de la escena nacional. Estamos yendo, ¿viste? Porque todavía no, po. creo que hasta que no estemos ahí, en, en, en Cosquín, por subir al escenario, no sé si íbamos a caer, pero eh, sí, tuvo un montón de repercusión, ¿viste? estoy Viste, escribiendo gente, o sea, compañeros ¿viste? de la primaria, del colegio, que vio la nota y, y se enteraron, tuvo un montón de repercusión. Ayer nos juntamos con los chicos, estamos todos... Estamos todos en la misma, ¿viste? Todos re, re contento como casi sin, sin creer que un, ir a un festival tan grande que. bueno el único que, que, que conoce Cosquín es AUS. Después nosotros cuatro, con Mauri, Coro, Cangre y yo, nunca ni, ni siquiera fuimos, ¿viste? A ninguna edición, nada. RadioKermés.com